...de la comunidad de Loncos de Mar del Plata. Lo escuchamos. En el día de hoy, que va a ser el día 24, perdón, el 23 para el 24... ...en la, en la laguna de Lebucó, donde está el enterratorio de Mariano Rosas. Y significa más o menos como para nosotros el 31 de diciembre. Exacto, eh, el 31 de diciembre fue algo impuesto por las culturas europeas... ...llegaron aquí a, eh, bueno, con sus barcazas en el año 500, ya sabemos... ...trayéndose esas culturas y, bueno, y volcándolas hacia los pueblos originarios. Entonces, eh, de ahí sale eh, el, nuevo año, el fin de año o Nochebuena en, en el mes de diciembre. Eh, acá el verdadero fin de año se festeja en, en junio. ¿Por qué? Yo les comento. Cuando entra Garay por el año 500 allá por la zona del sur... ...donde está eh, Comodoro Rivadavia y toda esa zona él ahí le llama Tierra del Fuego porque empieza a ver, justo entra en junio y empieza a ver eh, fogatas en la costa, entonces de ahí le, él le pone Tierra del Fuego pero fue justo en el momento que los pueblos originarios, Yegnas, eh, Ranqueles, tehuelches y otras comunidades de otros lugares porque compartían los festejos bueno, eh, estaban haciendo la, el festejo del nuevo año, estaban iniciando el nuevo año el ciclo del solsticio, que ellos, eh, bueno con la inteligencia que tenían y el conocimiento de la naturaleza, mirando las estrellas, sabían cuándo era el último momento, que era el más corto, también por la salida del sol, eh, y bueno, y ahí sabían cuál era el último momento, el más corto, y entonces ellos ya sabían que de ahí en más empezaban a alargarse los días. Y empezaban a florecer las plantas, y bueno, entonces se festejaba que habían pasado todo ese frío, todo ese tiempo, un nuevo, y, ese, y se pedía iniciar, pero con toda esa energía. Y el Kimun, que nosotros hacemos, y los antes, que son cuando baja la energía de la mente de los viejitos antiguos que están flotando en el universo, nos dan fuerza y nos, nos largan a que nosotros, con ese Kimun y esa, esa inteligencia, Pidamos y en el rehue, que es un palo sagrado, que está sembrado en Lebucó, donde está hachado cuatro, en cuatro partes, que eso representa los cuatro ciclos, y también la, la, la cruz del sur, y también eh, parte de, de los cuatro elementos. Bueno, ahí nosotros pedimos, sembramos, damos una vuelta rogativa, pedimos, pedimos, pedimos para hacer una, una iniciación de año, donde eh, pedimos por alimento. Eh, por prosperidad pedimos por salud se pide por los enfermos pedimos por un cambio global de la naturaleza para que las cosas sean mejor y con más conciencia bueno eh, a eso apuntamos le estoy comentando estábamos hablando justamente acá en la municipalidad de que, que estamos buscando un cambio queremos un cambio global pero un cambio global en serio que nos comproma, com, o sea el compromiso tiene que ser político social familiar ¿Para qué? Para que el día de mañana los niños o el futuro del mundo en sí tenga otro camino, porque necesitamos cuidar la, preservar el medio ambiente, la naturaleza, sembrar árboles, eh, cuidar en, en cada ciudad, en cada pueblo, los basureros, eh, el agua, cosas que se están, se están yendo de las manos. Y también tocamos el punto, estamos pidiendo que cambie el tema de la corrupción, que todo ese dinero que se malgasta o hagan cosas que no tienen que hacer, que realmente la usen para preservar, o sea, ayudar a la niñez, eh, a los enfermos, eh, cambiar el, el, el motivo de la vida y, y hacer las cosas como realmente se tienen que hacer. Y unir la familia, porque se están desunidas con el consumo social eh, continuo que hay de, de, de todo, porque eh, una madre y un padre tienen que salir a, a trabajar y a matarse para poder mantener teléfonos, eh, coches y demás, y los niños se crían solos y pasan un montón de cosas y eh, florece la droga y la delincuencia y un montón de cosas más. Entonces, estamos pidiendo unión familiar, eh, preservación del medio ambiente, eh, queremos salud y bueno, lo que hemos hablado, eh, un montón de compromisos sociales, pero... Que los pueblos originarios se comprometan a colaborar también y estar mano a mano con el pueblo, con la so, o sea, con los lo políticos y la sociedad. En eso apuntamos. Sí, planteaste que los pueblos originarios no hacen política, pero plantear estas cuestiones sí también es una, una posición sí, política. Sí, ¿no? sí, sí, exacto, exacto. No hacemos política a lo que yo me refiero. No vamos a estar en la calle eh, revolver, tirando panfletos, no vamos a estar eh, haciendo eh, para un candidato en específico. No importa el candidato quien sea, porque esto es un compromiso global, no sé si me entiende. Acá el compromiso global es que los pueblos originarios estén del lado de aquellas personas que estén haciendo cosas buenas. No importa si... Y hacemos política de esa forma porque, desde ya, si vamos a estar con el intendente o el, o el gobernador de La Pampa, vamos a estar al lado de él. Es que estamos haciendo también, eh, colaborando con él, pero que él tenga conciencia que nosotros estamos, pero también pero para poder cambiar globalmente... Un, un, un problema que tenemos todos y, y, y todas las religiones y todos los partidos políticos y toda clase de sociedad porque estamos viviendo en un momento de que el mundo está sufriendo las consecuencias de la mala administración del ser humano directamente entonces los pueblos originarios vivíamos con la naturaleza y queremos eh, o sea hacer proyectos de naturaleza de hacer de vivir mejor y de que el amor florezca y recuperar la familia y recuperar el mundo No sé si me entiende Entonces a ellos apuntamos. No es por eh, desmerecer eh, ningún partido político. Sí desmerecemos las malas acciones. ¿Sí? Esa es la realidad. Bárbaro. La palabra de Mario Epumer. En Exactamente. Víspera, en